Libro del profeta Ezequiel, capítulo 13 Condenación de los falsos profetas Vino mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón. o í d palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los profetas insensatos. Que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen: Ha dicho Jehová, Jehová no los envió, con todo esperan que Él confirme la palabra de e l i o s ¿No habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues q u é decís, dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: Por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, Por tanto, he aquí yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinación mentirosa. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán. Y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Sí, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo: Paz, No habiendo paz. Y uno edificaba la pared, y he aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. d í a los recubridores con lodo suelto que caerá. Vendrá lluvia torrencial, y enviaré piedras de granizo que la hagan caer, y viento tempestuoso la romperá. Y he aquí cuando la pared haya caído, no os dirán, ¿Dónde está la embarradura con que la recubisteis? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, haré que la rompa viento tempestuoso con mi ira, y lluvia torrencial vendrá con mi furor, y piedras de granizo con enojo para consumir. Así desbarataré la pared que vosotros recubristeis con lodo suelto, y la echaré a tierra, y será descubierto su cimiento y caerá, Y seréis consumidos en medio de Elia, y sabréis que yo soy Jehová. Cumpliré así mi furor en la pared y en los que la recubrieron con lodo suelto, y os diré: No existe la pared, ni los que la recubrieron. Los profetas de Israel que profetizan acerca de Jerusalén y ven para Elia visión de paz, no habiendo paz, dice Jehová el Señor: Y tú, hijo de hombre, Pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan de su propio corazón, y profetiza contra Elias. Y di, Así ha dicho Jehová el Señor, ay de a q u e l i a s que cosen vendas mágicas para todas las manos, y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? ¿Y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebadas y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo, que escucha la mentira? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, He aquí, yo estoy contra vuestras vendas mágicas, con que cazáis las almas al vuelo. Yo las libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotras cazáis volando. Romperé asimismo vuestros velos mágicos y libraré a mi pueblo de vuestra mano y no estarán más como presa en vuestra mano y sabréis que yo soy Jehová. Por cuanto entristecisteis con mentira el corazón del justo, al cual yo no entristecí. Y fortalecisteis las manos del impío, para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. Por tanto, no veréis más visión vana, ni practicaréis más adivinación. Y libraré mi pueblo de vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová.